Aquí estamos una semana más, un jueves más, para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, todo lo relacionado a la música que se realiza en Euskal Herria en el programa Euskal Música. Una hora por delante, 60 minutos para darte a conocer novedades, temas del recuerdo y En definitiva, música 100% local, música 100% hecha en Euskal Herria. Edición de jueves 5 de diciembre del 2019, seguimos con problemas para poder emitir a través de las ondas del 10.8 a través de Berriozav y Ratia, así que una semana más...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 Todo ello en facebook.com barra euskalmusica Berriozor y Ratia. Y en twitter.com barra euskalmusica FM. Además también tenemos página en Instagram. En la cual vas a poder visualizar las fotos de los grupos y solistas. Que pasan por este programa por para euskalmusica a presentar sus trabajos discográficos. Entras en Instagram. En Instagram. Eh, pues eh, cliqueas, eh, pones, escribes eh, música y ahí nos encontrarás. Comenzamos el mes de diciembre, estamos, como te comentaba anteriormente, en la edición del jueves 5 de diciembre del 2019, donde entre otros van a sonar Mikel Márquez, Iráuten o por ejemplo El Boni, con ese álbum Requiem por el Mundo. Todo esto durante estos próximos 60 minutos Todo esto durante esta próxima hora En Euskal Música En Facebook y en Twitter Y vamos a comenzar esta nueva edición de Euskal Música, la primera del mes de diciembre y lo vamos a hacer con la formación caótico, ya que han pasado tres años desde que esta banda grabara su anterior álbum, Sindicato del Crimen, un disco con el que la banda ha recorrido más de 100 escenarios. Desde mediados del 2017, no obstante el grupo, ya comenzaba a trabajar en nuevo material, a forjar las ideas que tenían y a aportar nuevas para su próximo trabajo. Ahora con Aprende Violencia se puede confirmar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 potencias y melodías y las letras empastan perfectamente con la música, lo que genera que cada tema te enganche a la primera escucha. Y si no, vamos a introducirnos con este nuevo trabajo discográfico para esta formación de Agurain para mmm, Caótico y del álbum Aprende violencia. Escuchamos los temas Aleluya y Amor muerto. Dios atraer amor y la got con será el patrocinador como Dios bajarrá de un blanco este termuclear entre un ruido aterrador hablar USA entre millonarios militares y algún rey fundará Yo basura y le dará el control ante el depredador Yo aviso que al luchador se eleva cuando se Estaban dos de los temas incluidos en el nuevo Larga duración para la formación de Gurain Para Caótico, Aleluya y Amor Muerto Dentro de ese álbum Aprende Violencia grabado y masterizado por ariz Arregui, un disco que salió a primeros de este año 2019. Y ahora nos vamos con Leice, que está de vuelta con su descarga número 11 en estudio y que descarga con una producción excelente y un sonido limpio. Si sus últimos álbumes en estudio habían sido grandes obras, Deriva es el trabajo más interesante desde aquel lejano Loca Pasión de 1993, álbum compuesto por 10 temazos. En esta ocasión Leice lo componen Félix Lassa a la voz, Toño Rodríguez al bajo, y Sagarna a la batería y el recién llegado Mikel Azcano a las guitarras, sustituyendo a Pachi Carrasco. El disco Deriva ha sido grabado en los estudios de Azpeit y y masterizado en Cutting Room Mastering de Suecia. Han contado con las colaboraciones de los guitarristas Jorge Salán en mi lugar y Alberto Marín en el tema No me da la gana. ¡Nos quedamos con este nuevo larga duración para esta formación! formación que lleva ya un montón de años en nesto de la música, le hice, nuevo trabajo discográfico de Niva, de él te extraemos los temas, Llévame Contigo y Calle 38 Ya sé que algunas veces me siento El Sentido como al viento caprichoso contigo y 38, dos de los temas incluidos en el nuevo larga duración para Leice, el álbum Deriva. Y ahora nos vamos con Viri que es el título del nuevo trabajo grabado en directo por Miquel Márquez en Meca Recording Studios. Arcaich Miner con violín, violina, mandolina y timple ha sido como Julen Alonso con Trick Drisa y acordeón, y que han enriquecido musicalmente este proyecto. En lo que respecta al repertorio de este señor, de Márquez, ha revisado algunos de los trabajos de sus 30 años de trayectoria, aportando una nueva versión acústica en directo. Nos presenta también una canción Errimiñá, donde Márquez tiene una estrecha relación con la Dios para vasca y esta canción que viene de la tradición mexicana da buena fe de ello. Es uno de los temas que vamos a escuchar, este Errimiñá, junto con el tema Galdechen, de Miquel Márquez del álbum Viribileán. ana la <speaking> na <in> shit te et chayarina nio que cal de tu serga y figues tuve erriar en garishia indar queria que Sonando la música de Miquel Márquez con este álbum. Biri Bilean, ahí estaban los temas. Erri y Galdetsen. Y ahora nos vamos a ir con una banda de reciente publicación, digámoslo así. Eh, una banda...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 Euskal Música también en las redes sociales. Síguenos en Facebook y Twitter. Facebook, facebook.com barra Euskal Música de y Ratia. Twitter, twitter.com barra Euskal Música FM. Euskal Música en las redes sociales.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 Sigues en el programa Euskal Música, la edición del jueves 5 de diciembre del 2019. Llevamos ya unos meses solo que podemos eh, emitir a través de Facebook y a través de Twitter, ya que tenemos problemas técnicos, seguimos con esos problemas técnicos en berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM, que pues nos eh, impiden emitir. Así que, ya sabes, que desde hace varios meses nos puedes seguir cada jueves a partir de las 20 horas, 8 de la tarde, que subimos el enlace para que lo puedas disfrutar Aquí, en Facebook y en Twitter. Seguimos y nos vamos con la banda de Nafarroa. Irauten, una banda que hacen Punk Hoy, disco del año 2019. Cuenta con 11 temas. El álbum, Noravi Derik, Gabeco Bidea. Del Textremos, El Duda y Nonda Gold. la contundencia que nos trae esta formación de Iruña, Irauten, con este gran trabajo discográfico, gran trabajo, titulado Nora Videric, Gabeco Vida ahí estaban los temas, el duda y non da go". y ahora nos vamos con... El Bonnie, que publicó el pasado febrero Requiem por el Mundo, un disco que consta de 10 temas arrolladores con melodías dinámicas y pegadizas y letras sugerentes que invitan a una escucha del tirón. Con un principio eléctrico y casi narrativo, nos adelanta las marcas de fuego en los escritos. En la misma línea temática de heridas y cicatrices, le siguen temas como el erizo, tema con un color muy especial... El señor Bonnie Que viene con este su álbum Requiem por el mundo Álbum editado en febrero del 2019 Y del texto traemos los temas La trinchera y esclavitud Música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 música del Bonny, vamos a poner el punto y final a una nueva edición del programa Música, la edición de este jueves 5 de diciembre del 2019. Hemos escuchado a Caótico, a Laice, a Mikel Márquez a Jugular, a Irauten y a Le Boni con ese álbum Requiem por el Mundo. Recuerda que dentro de siete días volvemos aquí a Facebook y a Twitter para compartir contigo durante 60 minutos todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Será 12 de diciembre del 2019 y comentarte que desde hoy jueves día 5... Hasta el domingo 8 de diciembre está abierta la nueva edición de la Durango coazoca La edición de este año, lo dicho, desde hoy jueves 5 de diciembre hasta el domingo 8 de diciembre te vas a poder encontrar todas las novedades discográficas en lo que se refiere a la música local de Euskal Herria y por supuesto también a las literarias. Así que ya lo sabes, la edición este año, de la Feria de Durango, que ya está abierta. Nosotros, lo dicho, dentro de siete días tenemos una nueva cita para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Hasta entonces, ¡saludos! aur Ciudadano Español Ciudadano Rivera, por mucho que te joda, tu apellido viene de la euskera. Nunca serás un auténtico soldado, nunca serás un auténtico español, hasta que tengas en tu culo marca España, hasta que tu horto tenga forma de cañón. Médete tu No, bien alemán Nunca serás un auténtico soldado. Nunca serás un auténtico español. Hasta que tengas en tu culo marca España. Hasta que tu huerto tenga forma de cañón. Métete tu bandera por el ano. Métete hasta el palo y dale vueltas. Y cuando estés bien españolizado, entonces bien